¿sí? sí, Emiliano Escurra, soy director de Banco de Bosques. l a primera impresión, Emiliano, de esta reunión. Que bueno,、eh, quizás te,、eh, habías anticipado que iba a ser una reunión interesante, con volumen, pero bueno, los resultados que, preliminares, ¿qué se podría decir? Esto es algo que es muy、eh, natural y lógico que ocurra cuando hay problemas de comunicación. Esa es, es la gran autocrítica que, que se debe hacer a todo nivel. Eh, y no hay que tener miedo a la autocrítica, no hay que tener miedo a, a decir, sí, la verdad que esto se manejó incorrectamente a nivel de explicar la categoría Reserva Nacional. A veces、eh, uno quiere hacer cosas buenas, pero si no las explica, si no brinda la información necesaria, se interpreta mal, se generan preocupaciones genuinas y temores genuinos.、Eh, lo que acabamos de ver es algo totalmente auténtico, nadie puede negar la autenticidad. De las distintas reacciones que se observaron en la reunión de hoy.、Eh, son lecciones para aprender.、Acá、hay que tener autotitis y hay que aprender.、Eh, la verdad, que poder tener el ansiado Parque Nacional del Caldén para proteger la perpetuidad, una muestra de esta ecorregión, es algo que comparte、eh, todo el arco de la comunidad científica, es algo que comparten incluso algunos productores que lo acaban de manifestar. Dijeron: allí donde se compre un área específica está todo bien, pero no. Eh, hagan un área de reserva nacional, que es el área que se explicó mal y que generó el temor, que es una, un cambio de jurisdicción, no de propiedad, sí de jurisdicción,、eh, y que es, la verdad es la, es la madre de todo este revuelo. ¿sí? Eh, son eh, caminos que han transitado otros parques también,、eh, a veces,、eh, el caso de Iberá, por ejemplo, tuvo 10 años, digamos, de, de idas y vueltas hasta que se armó un área. Provincial por un lado y un área nacional por el otro, y hoy, a, más o menos, en la reserva provincial se hizo en el 83, el parque se hizo hace cinco años, se ven resultados positivos, se ve que se compatibiliza la producción ganadera con el turismo.、Eh, hay muchos ejemplos donde esto está ocurriendo, pero si no se explica bien, cae mal. Si no se explica bien, cae mal.、Y、lo interesante hubiera sido hacer esta, esta, este tipo de debate previo a analizar el, la ley o el proyecto. Totalmente, es lo que debió haber ocurrido.、Eh, a ver, yo estoy en una ONG,、sí. es, no me quiero、eh, meter en atribuciones y facultades que son del propio Estado.、Eh, y tampoco、eh, con esto estoy diciendo, eh, eh, quiero tirar un palo, decir, d g a m o s se obró como se supuso que era lo mejor, porque las reuniones en Victorica con los intendentes de t e l é ó n y Victorica existieron. Pero no se profundizó más allá, y eso creo que es el gran, el gran error,、eh, y creo que quedó, quedó claro. El, el, digamos, con los, este proyecto, por ejemplo, tiene una, un debate desde el año 2020 que se plasmó con la aceptación por unanimidad en la legislatura de la Pampa en el 2020 del acuerdo que se hizo con Parques. En、eh, el año 2021、eh, hubo una declaración del Senado Nacional, o sea,、eh, Argentina tiene más de 40. Parques y reservas nacionales que generan turismo en las comunidades locales. El tema es que si eso no viene acompañado de información, de explicaciones claras, de un convencimiento genuino por parte de los actores locales, pasan estas cosas. Y esto es nada, una lección. A mí me da mucha tristeza porque veo los beneficios que trae, pero por más que a mí me dé tristeza.、Eh, Eso no, eso no importa. Lo que tiene que quedarse la gente es tranquila de que esto es algo que funciona. Y si la gente no tiene la tranquilidad, es muy difícil llevarlo a cabo. Bien,、eh, ¿puedes mencionarnos cuál es la importancia?、Y、teniendo en cuenta digamos, que ya se viene repitiendo、eh, en, en distintos lugares del país. En, ¿Cuál es la importancia digamos, de, de, de que lleguemos a tener un parque nacional en la zona del Cantinal? Bueno, hay algo que está pasando、eh, ya de s d e hace unos 20 años con un crecimiento bastante sostenido que es el apetito por los que se llaman destinos emergentes. Eso es algo que está pasando, una cosa que a Argentina se lo está llevando puesto. La gente está empezando a dejar de ir a, turismo, a destinos turísticos que ya fue, para empezar a ir a, a destinos turísticos, sobre todo donde haya poca gente y, y vastedad.、Eh, i b e r á es un caso muy interesante,、eh, impenetrable, que no tenía una cama, tenía una cama, ahora empezó a, a, a crecer muchísimo.、Eh, el caso también de a n z e n u s a es decir, el Cardenal siempre fue un lugar、eh, poco conocido、eh, para. La actividad turística, para la posibilidad de hacer una actividad turística. Y en ese sentido, bueno, Parques Nacionales es una marca muy potente que acompaña la protección de la biodiversidad con el uso público, que es el turismo.、Eh, esa fue una de las importantes este, intenciones detrás de la, de la necesidad de crear un área de, de bosque de Caldén.、Eh, Argentina tiene todavía lugares donde te puedes sentir que sos Darwin o Perito Moreno, digamos,、eh, es, es el octavo país más grande del mundo. Y es una industria que está ingresando a la Argentina, unos 5.000 millones de dólares, sin competir, o sea, sin competir, sin solaparse con, porque competir competimos con otros destinos, digo, pero sin solaparse con la producción ganadera, o con la producción agrícola, o con la producción frutícola. De hecho, al contrario, la gente quiere venir acá y comer. La carne de la pampa, quiere comer la carne de pastizales naturales. Eso es lo que, eso es lo que ocurre. O sea, hay una sinergia muchas veces entre la gastronomía local, el turismo local,、eh, la fauna, la flora.、Eh, pero bueno, repito esto: ¿no? o sea, sí. todo, este, todo este debate acalorado forma parte de no haber explicado esto en el tiempo correcto. Y, y este cartel. Lo, lo, lo explica Yo, te, claramente. Te、sí. eh, el proyecto se cayó. ¿Cuáles son las reales posibilidades de que en algún momento、eh, se logre digamos, un parque nacional con el consenso de lo que los productores y productoras de la región quieren? Bueno,、eh, si escuchamos a los productores, lo que quieren es、eh, que sea、eh, solo parque. No quieren no, la reserva. No quieren la reserva nacional. Eso quedó recontra claro. Ellos lo que dijeron, lo, lo escribieron incluso, es: bueno, compren、eh, un. Sector y hagan ahí el parque. Y e s t o d o bien con eso.、Eh, lo dijo el intendente de Telen también, súper claro.、Eh, y, y la intención de esta gran área de amortiguamiento, que es la de Reserva Nacional,、eh, Perdón, producto del de mayor despliegue contra, de equipamiento contra incendios, la posibilidad de ampliar una, un sello de origen para, para la producción de carne, porque ahora está habiendo carne de pastizal, que, o sea, carne que viene con sello de origen de un lugar natural, y eso le agrega valor reputacional de marca, en algunos casos tiene diferencial de precio. Bueno, todo eso que era muy bien intencionado desde la Reserva Nacional, claramente generó、eh, un enojo muy grande y. Por la desinformación, básicamente, y queda trunco. Los productores lo que sostienen es que no hay ningún tipo de garantía que una vez que pase a jurisdicción nacional, en algún momento alguien se le ocurra expropiar esas tierras. Es esto, que... esto, ¿Ustedes cómo lo visualizan? ¿Qué... Sí, esa, a ver, esa, eso quedó totalmente descartado por lo que explicó el doctor Cascone, que es la no c e s i ó n del dominio eminente. ¿Qué quiere decir esto?、Eh, la c e s i ó n es únicamente ambiental, ¿sí? no hay c e s i ó n De jurisdicción en términos de autonomía de la provincia. ¿sí? Eh, las constituciones de las provincias, como el caso de Corrientes, c o m el caso de Chaco,、eh, establecen que para, haber, para que haya sesión de jurisdicción tiene que haber un plebiscito o una doble lectura. ¿sí? ¿Por qué cuando se creó el Impenetrable o el Iberá no hubo ni doble lectura ni plebiscito? Porque no es una sesión de jurisdicción plena, es solamente a los fines de aplicar la ley de parques nacionales. Entonces, como no hay sesión de jurisdicción, De, de jurisdicción plena, el dominio eminente, es decir, la capacidad de expropiar, la sigue teniendo la provincia de La Pampa, no el Estado Nacional. ¿sí? Cada vez que alguien quiera, que un gobierno quiera expropiar, tiene que ir al Congreso, a la legislatura y tiene que explicar y fundamentar la utilidad pública, y recién ahí puede hacerlo. O sea, eso es algo、eh, totalmente descartado para este caso. No es lo que está pasando. O s sea, el Estado Nacional ahí no puede ni pinchar ni cortar. Y el otro tema también que no se explicó es las. Actuales estancias ganaderas que funcionan en, esa, en el área de Reserva Nacional. Eso también fue otro error no comentar, incluso haber traído productores acá. Yo conozco al, al, a los dueños de Fortín Chacabuco. Fortín Chacabuco es una estancia ganadera en el Parque Nacional Nahuelhuapi, en el área de Reserva Nacional, ¿sí? que hace turismo también.、Eh, la estancia El Tránsito es una estancia ganadera en Iberá, en el área de Reserva Nacional. La estancia Iberá, que está también en el mismo parque, en el área de Reserva Nacional.、Eh, Fortín Cabí. O sea, hay varias producciones que. El hecho de que t a l v e z a l g u n o un día viaje y se conozca con esos productores o se encuentre en un, en un encuentro de productores rurales, va a decir, ah, vos podés producir, sí, sí, hace, no sé, 30, 50 años que produzco. De hecho, Portín Chacabuco no, funciona、verdad. desde el año 1934.、Eh, existe existe la Emiliano, posibilidad. Perdón, Emiliano, ¿qué prefón le queda al gobierno para reflotar este proyecto?、Siquiera? Bueno, acá hay un error, otro error que tampoco hay que cometer. Este es un error. A ver, acá se cometió un error, se admitió. Pero, pero, pero, pero, Pero no caigamos por eso en cometer otro error. Estamos ante las puertas de cometer otro error, que es llevar esto a un terreno donde eh, hay eh, ganadores y perdedores.、Eh, eso, en mi opinión, es, es poco profesional, es, es, es mala praxis. Lo que hay que hacer acá, cuando uno aprende de un error, s í es mejorar. ¿sí? Y mejorar implica que uno, a partir de haber escuchado, ¿sí? Reencausa y puede decir, ah, entonces, habiendo escuchado todas estas críticas, mejoro, hago un proyecto superador y claramente eso puede ser lo que los propios、eh, productores sugirieron. Es, bueno, pueden comprar un, un establecimiento que el dueño lo quiera vender, como de hecho hay muchos, porque una crítica acá a los muchachos que yo、eh, acabo de darles la derecha en un montón de aspectos. Pero quiero h a c e r también esto,、eh, porque soy 100% transparente. Acá. Y、también hubo、eh, un momento en el cual se, a los gritos se dijo que q u no quiere vender o que quiere vender. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El WhatsApp es, registra todo. Hay mucha gente que,、eh, que quiere, que se acercó. Dijo: Yo, la verdad, me interesaría, por el motivo que fuere. Es una decisión personal, privada, privada de cada propietario. Pero hay gente que se interesó en poder. Este, Porque de hecho están publicados los campos en las inmobiliarias. A ver, uno entra a Bota, uno entra a Conte, a Kirchner, cualquier inmobiliaria de campo y los lo ve ahí. O sea, tampoco es que estoy diciendo nada que es la fórmula de la Coca-Cola. Entonces,、eh, eso, eso parte no, no, no estuvo bien, porque no, no es cierto eso. Creo que el plafón ahora es、eh, recalcular y, y ver que si con la,、eh, como dijeron ellos, con la compra de un predio se puede crear la figura de parque. Bueno, puede ser un muy buen primer paso. ¿sí? Pero, eh, ¿La s í legislación nacional、eh, lo, lo permite? ¿Se puede, es factible, digo, sin, la área, sin el área de reserva? Sí, totalmente. A ver, el área de reserva es, es, es una、eh, técnica nueva de generar. No, los parques históricos no, no, no, no, no, no nacieron con eso, pero bueno. Este oficio, que es la gestión de áreas naturales protegidas, también evoluciona, como evoluciona la tecnología, como evoluciona la medicina. Este oficio de gestionar áreas naturales protegidas también evoluciona. Y como parte de esa evolución está lo que se llama el área de amortiguamiento, ¿sí? o el área buffer, que en este caso es el rol lo cumplido la Reserva Nacional. No va a ser posible claramente con el contexto actual, entonces lo que se puede hacer es solamente el parque. Muchísimas bueno, gracias,